Hola, soy Fernando y les traigo una receta típica de la ciudad de Ambato, Ecuador que se prepara durante todo el año y especialmente en sus fiestas y se llama yapingachos los ingredientes como para cuatro personas son 5 patatas, 150 gramos de queso fresco, 4 huevos, chorizo fresco o media chistorra un puerro dos zanahorias, dos remolachas, una lechuga, una cebolla roja, un tomate, un aguacate, achiote, sal y cilantro al gusto. Preparación. Pelar las patatas y cocinar en agua con sal. Como consejo se puede utilizar la parte verde del puerro para darle sabor. Picar el puerro y cilantro, aplastar las patatas y Mezclar con el queso rallado o desmenuzado, con el puerro que puede ser sofrito, el cilantro y el achote. De manera opcional se puede añadir también a la masa un huevo. Luego formar bolas, aplastarlas un poco para darle forma de tortilla y freír por ambos lados en aceite precalentado. Una alternativa de preparación es que el queso puede ser agregado en el interior de cada bola para posteriormente formar las tortillas en lugar de mezclarse en toda la masa. Luego cortar en trozos y freír la chistorra, freír los huevos y esto hay que servir acompañado con la ensalada. La forma de preparación de la ensalada es pelar, cocinar y picar la remolacha y zanahoria. picar el tomate y cebolla roja, cortar la lechuga, pelar y cortar el aguacate. Todo esto se sirve en un solo plato.